Esto es Notas en 35 milímetros, estamos en la quinta edición. La quinta. Quinta edición. Eh, hoy día vamos a tener un... Primero, eh, tenemos invitados nuevamente. Eso Nos va a hoy día Alex Letelier, que está organizando un ciclo de cine. La verdad es que ha hecho varios ciclos de cine, por lo que me comentaba el otro día. Ah. Eh, y durante este año, vendría siendo está haciendo un ciclo de cine de ciencia ficción. ¿Y dónde? Eh, viendo la programación, está tremendamente interesante en... Casa 916. Ay, eh, hola Alex. Hola, hola. saludo a todos. <ríe> como siempre estamos, eh, Marco Valenzuela quien habla, Gisela Valenzuela. Nosotros somos hermanos, le vamos a contar a Alex. Eh, bueno, hoy día vamos a hablar, a, a propósito de que el lunes se eh, exhibió en los lunes cinematográficos el gran del Budapest de Wes Anderson. Sí. Vamos a darle una vuelta a sus películas y algunas bandas sonoras de sus películas, como Muy siempre. Muy bonitas. Eh, más más Centrado en las canciones que se utilizan Que es la banda sonora Compuesta especialmente para la película Igual era la... Sí, es sí, bonita igual La, la música de Grandel Budapest Divo, es, es bastante ¿Divo? buena Divo, es que no sé pronunciar el apellido eh, Quien colabora siempre con Wes Anderson Es Marks Mothersbaugh de, de, de, de Divo sí. No no es la banda Divo no, pero eso... eh, Bueno, vamos a hablar entonces De Wes Anderson Vamos a revisar la película de la semana Que, que vio Gisela Eh, y luego vamos a darle una vueltecita a las películas que está ofreciendo ciclo cine OVNI con Alex eh, y ahí Gracias. vamos a quizás detenernos en la película que se exhibe la semana que viene Perfecto. la vamos a mencionar después para que sea sorpresa todavía claro <risa> eh, <ríe> y como siempre vamos a finalizar con, lo, con los recaos partamos y Gisela, eh, yeah. a propósito de de los lunes antográficos y de esta película, el grande del Budapest uh, bueno. eh, el cine de Wes Anderson Yo vi Budapest, la vi en televisión, ahora iba a verla en el cine, pero no, no pude. A mí me gusta mucho Wes Anderson porque trata personajes e historias como bien íntimas, pero pone harto eh, adorno con historias paralelas. Y me gustan los colores que elige, me gusta la música, los actores. Para mí la más bonita es la excéntrica Stenenbaum, que tiene mucho, mucho de Salinger. De los hermanos Glass. Incluso el origen de la historia es, es, se, se remite mucho a la familia Glass, que también tiene un programa de radio, que era niño genio. Y tiene mucho de eso. Y la forma de narrar también. Me gusta porque lo importante, no es lo que está pasando en la imagen, que es muy linda, sino que las cosas que uno puede adivinar o sentir de, la, de las miradas, de las conversaciones. No sé si tú piensas lo mismo, porque, porque sé que no te gusta tanto como me gusta a mí, pero... Yo he visto unas tres películas, cuatro películas de Anderson. Los lo, lo excéntricos tenemos más, he visto fragmentos, nunca he logrado verla no, completa. Muy bonita. Sí eh, vi completa, una que me encantó, que es La vida acuática de Steve Sissou. Que yo no he visto. Eh, ¿Tú la viste? Sí, sí la vi. Sí, Alex, ¿te gustó esa película? No tanto como Los excéntricos tenemos Ah, viste. Sí parece que esa es la obra. Sí. La, la, la otra que a mí me gustó mucho es Rushmore. Que yo no visto. Um, que es como una de las primeras que hace, si no me equivoco mm. es la primera Y tiene como una una película aparte de esa, que es el Hotel Chevalier Ah, esa no, es, la, no la conocía que es como un corte ese? Claro, es como una película aparte que cuenta un poco la historia de uno de los tres hermanos que se había separado en... Ah, no, en no la... es Rushmore No, puede ser no es Rushmore Es viaje a Darjeeling Ah, el es una tal esa muy Dayan, buena. está, ah, está ligada con sí, eso. Sí, con sí. Yo creo que lo que tiene Anderson es una potencia visual, así es, es, me, me recuerda mucho aunque son líneas distintas, pero tiene como la, la misma cosa estética o, o la preferencia estética por lo visual, básicamente, que Tim Burton, digamos. Hay, hay, un, hay harto uso de Ambos me gustan mucho, pero de, yo, de escenografía diría, sí, así, eh, y me gusta mucho porque también toma algo como de de visión de teatro que Casi como burlesque, casi como circo. Eso es lo que me gusta mucho. ya eh, Sí, sí bueno, a ti te gusta el circo. Sí. Yo, yo destaco varias cosas de, de, de Anderson. Primero, hace un cine que yo considero que es un cine amable. No es no es un cine que te ponga un cuestionamiento al espectador, digamos. No es un cine que te esté interpelando eh, con sí. historias... Eh, encuentro que es un cine como chaversal generacionalmente así como para toda la familia eh, me gusta el, el, el uso que tiene a veces de de, de maquetas cartones yo creo que sí, es de tremendamente plástico yo creo que sí. por ejemplo la, la en budapest toma varios escritos de soy estefan soy y, y es un escritor que a pesar de que escribió tanta cosa en monte tu biografía y cuento y Y cosas como bien breves eh, apela a los sentimientos, a, la, a las crisis emocionales. Yo creo que uno tiene que... A lo mejor uno busca donde se identifica. Y, y yo encuentro que no, no, no es un cine de evasión así. No cualquiera va, va a gustar de una película de él. No cualquiera va a enchufar una película de él. Y, y no cualquiera va a entender todo lo que... Yo no quiero decir que yo la entienda toda tampoco, pero hay muchas cosas que yo creo que algunas personas no, no le significan nada y a otras más. Sí, concuerdo. Yo creo que es como lo que pasa con 31 Minutos, que claro. pueden ver los niños y se divierten y ven... Auto, Una cosa que uno... Que igual ve. van a entender como chistes más de doble sentido o que tienen algún otro tráfono. Oh, sí, eso sí. Eh, bueno, sí. y eso en, en alguna escena mm. del Hotel Budapest... de Claro, es con patente. el tema de la guerra puede claro, ser igual. Claro. ¿Y, Hay, hay, hay cosas serias y no tan serias sí, que aparecen sí. mm. Bueno, de hecho yo quería decir que esta película, película la vi con mi sobrina y, y también la vi un poco mi hija que ya la había visto Y que y quería dedicarle el, el, los temas de Wes Anderson y las música que hemos tocado hoy día a la Emilia Y especialmente decir que es muy muy lindo ver películas con gente Que está descubriendo lo, el cine y su magia, sus historias Bueno, eh, vamos a ir hablando de, de, de Wes Anderson a la vuelta de este tema de la película Los Eccéntricos Tenenbaums. Ahí aparece este Wigwam de Bob Dylan. La versión que tenemos acá de, de Wigwam es la versión de una caja que sacó el año pasado Bob Dylan del de disco Self-Portrait. Eh, y es, es el tema como lo quiso Bob Dylan. La, en Self-Portrait es uno de los discos más tratados de Bob Dylan. Eh, el productor o el ingeniero le metió unos violines entre medio. Acá está la versión acústica que a mí me parece más interesante porque como que adelanta un poco lo que va a ser la banda sonora que Bob Dylan eh, escribe para Pat Garg de Vilequid de San Pekinpa. Es un tema eh, que la, eh, crea una atmósfera y lo divertido es que no tiene letra. Tiene tiene vocalizaciones pero tiene letra. Sí, bueno, dejamos entonces con We Wham de Bob Dylan y de la película Los excéntricos Tenenbaums. de los excéntricos tan en ba que a ti te gusta tanto bueno también le gusta la Alexa así que sí lo que pasa es que es también una historia de, de familia y de amor eso eh, eh, historias de soledad también historias de encuentro es como como te decía adelante que parece que no pasa nada pero pasaan muchas cosas y las miradas la, los encuentros las despedidas son lo que te van marcando la, la importancia a mí no me gusta contar muchas de las películas tú sabes porque yo creo que todavía el misterio al final es importante aunque no, no sé me gusta que uno más que el final es que uno se sorprenda que para la experiencia sea única no porque te hayan contado sino porque tú vas viviendo la, la experiencia de, de, de la película y por ejemplo hay un personaje que hace la la Winé yo no sé pronunciar el inglés por favor <ríe> la Winé Spalcho muy bien muy bien que es una hermana adoptiva de ellos y está el Luke Wilson que me encanta con su carita triste y y actúa el Ben Stiller que no no me gusta mucho el Stiller, pero ahí hace un papel muy muy bonito está esta otra señora la, la encuentro muy buena la Angel, Angelica Houston y un montón de gente que, que hace papeles como chiquitos pero son muy importantes bueno, Edwin Anderson tiene un equipo de, de sí. actores parece decirlo, ¿no? como actores que usa siempre claro Owen, Owen Wilson Owen Wilson Aparece que además pone las redes... guiones de repente y claro. está también el Bill Murray, Murray en Danny Glover lo nombré recién, ¿no? Danny Glover no, sí. no lo habías mencionado sí. pero también es También. Sí, es como Bueno, Jason Statham ¿no? que que claro. un actorazo y, y ha ganado un buen el más Jim conocido, no parte del, de la troupe, digamos, de, no, no, de, de destaca, él sí. no quería trabajar en la porque él escribir la película para él. Pero el personaje, pero él no quería trabajar porque no le, se sentía como demasiado eh, presionado por una obra creada para él. Al le gusta el personaje dado y meterse pero lo, lo, le fascinó y lo hizo súper bien. El personaje es, es bastante... Eh, no siquiera es, es simpático, porque el tipo es simpático, del, el, el per, royal. El personaje Pero Ahora, no, pero es abusivo. Es ausente. Patú, manipulador. Es ¿no? un, un vividor. Claro, pero es simpático. Eso es simpático. <risa> hay, hay una cosa buena en Anderson que es buen director de actores. Sí. Y digo sí, que me gusta que... porque saca cosas como, como gestos, como miradas como eh, más bien eh, no tan no tan eh, son cosas como más sensibles que, que tocables, no sé cómo explicar porque mm. el cine no es tocable, a, a mí me da la, la impresión de que todo personaje en una película de Wes Anderson tiene su razón. Tiene su razón, no es quizás mm. tiene un, un doble, un, un segundo papel, pero aún así brilla dentro de lo que brillan los protagonistas sí. de la película. Nadie está de más. No, caro, claro sí, sí, dan, como da la impresión su, en sus sí. películas de que cada pieza está puesta en, en el lugar preciso como mecanismo de relojería eh, al observar sí, alguna sí. De... eso eso es importante te dice de relojería porque cuando hablamos como de, de, de maqueta y tú me dice que me gustaba el circo pero más que eh, me gusta por el hecho de que son muchas cosas puestas juntas y que te dan una una obra mayor que cada uno por sí solo es valioso pero en, en el conjunto es una obra mayor sí, sí, además que es capaz de crear eh, yo diría que tiene un universo propio sí, y los colores que una iligen. visión de mundo propia claro, es claro. como que nunca mencionan el lugar y si es que lo mencionan es un lugar ficticio pero que está dentro de la realidad Tiene, esa impresión y, me sí, da con sí. y, lo, y los personajes son como caricaturas de, mm. de cómics son que algo una cosa que a mí realmente no me gusta mucho pero, pero que, sí creo que, que, que en las películas funciona bastante bien lo que pasa es que los personajes son yo, te, yo te, te mencionaba el tipo que se para el ascensor como de lado porque no cabe pero más que caricaturas son como como esbozos como que lo cuenta alguien que vio la historia y no conoció en profundidad pero no es porque el personaje no sea más sí, sino que pero, el espectador Ve eso porque no puede ver más, porque es espectador. Y en términos de, de trabajo, de, de, de imagen, o sea a mí me parece que los encuadres que usa son súper, súper perfectos. Mm. Ayer Una estaban dando sí, está, estaban dando un sí. reclame, como dicen los antiguos, en el Film Arts, que este mes es el mes de Wes Anderson en el Film Arts. Y había un, un, un aviso, un anuncio de película que se llama La simetría, y mostraba encuadre de varias de varias escenas y la simetría es realmente simétrico. Le, dos o tres horas distintas y fíjate que se nota lo que dices tú, de que el tipo es súper meticuloso, puntilloso, con reglas. A la, sí, la sí, estómata. hay una puesta en escena que es impresionante, en el ya sea en los grandes espacios y en los espacios más pequeños. Yo de los, de los Tenenbaum lo que tengo son imágenes casi como fotograma. Sí, en donde sí. aparecen sí, los sí, hermanos eh, con estos buzos rojos Es que así es Pero también en, en posiciones corporales en... Es que eso que te digo yo que tiene de circo Que, que son como, bueno el, No el circo antiguo, sino que el nuevo circo Que toma danza y toda la Toma buena, más un, como de clown Claro, y como, y como de poesía en movimiento Pues el tipo, la imagen que compone son bonitas ahora hay temáticas del que son se mantienen en las películas no hay, hay como líneas argumentales o como relaciones que él toma en sus películas sí si sí. sí, yo lo notaba por ejemplo siempre habla como el, del problema familiar sí. como los quiebre o la ausencia del pan en los encuentros pesa todo y claro y el, como el, el, el vivir a pesar de toda ese escena tan dramática del de los protagonistas Uy, nos pilla pillan nuestros tiempos. Bueno, <risa> eh, una de las películas que a mí me gusta mucho de, de, de, de Anderson es eh, La vida acuática de Steve Sissou, que tiene un agregado que es, a mí me, me, me encantó y que es que eh, en, en la banda sonora hay canciones de David Bowie, Lo amo. pero que está interpretada por Seu George, que es un músico brasileño y que las va tocando eh, de fondo, visiblemente, porque claro. es un el barco de Steve Sissou. Steve Sissou es una especie de jacousto, ¿no? y, y en, en la tripulación va a Sue George con su guitarra y mientras los personajes conversan, no están mm -hmm. mirando el mar él está tocando las canciones de David Bowie y elegiste una de las canciones más lindas del mundo la verdad es que me costó elegir la canción porque <risa> me gustaban a, a, tenía dos, yo elegí Starman eh, David Bowie por Sue George que es de la, de la vida acuática y la otra que tenía era um, Life on Mars, que también me gusta mucho Vida en Marte Eso es linda, eh, pero... así que vamos a quedarnos con Starman de David Bowie for Soul George Soul A lua inteira agora eu muito negro. O fim das vozes do meu rádio. No deserto do céu Quero um machado para quebrar o gelo oh. Quero acordar Do sonho agora mesmo oh. Quero uma chance De tentar viver sem dor Sempre estar lá E ver ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre estar Lá e, e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar de um tempo De onde eu vim O mangajú Trajetal Escapa o risco no As nuvens nuves queimam o céu, o nariz azul Desculpa estranho, eu voltei, mas puro do céu Na lua o lado escuro é sempre igual No espaço a solidão é tão normal Desculpa o estranho, eu voltei, mas puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar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 vou voltar o tolo tem a noite como a noite vai ter mero fogo eu vou chorar sem vento eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul vou Ya, vamos a comentar entonces un marín De un inglés impronunciable Su padre nigeriano Richard Ayoé Eso, por eso el apellido es Y la es madre... Sí, es actor, dirige videoclip, es periodista, es súper joven. Y es su sí, sí, nació en 77, así que más que la edad que tiene. y Ya no es tan joven. Bueno, para mí es súper joven, ¿qué te pasa? No. <risa> <risa> y él, su madre como te decía, es noruega y él vive en Inglaterra y su película es súper inglesa. Nos remite un poco al cine adolescente como Melody, como el Richard Lester. Ya, sí. Y claro en, en la inventación es como en los años 80 Porque salen cassettes Yo creo salen... que es como en el 70 No, por los cassette... cassettes En sí, el, el, el 75 yo vi cassettes recién No, de antes hay cassettes Bueno, yo vi el 75 yo vi, A mí bien, me daba yo... esa impresión Yo diría que los 80 Por la, por la ropa del, del, del gurú Quizás comienzo los 80 Yo no la he visto, ah, así que no puedo claro. ser... sí, decir no, yo... no me discutan, por favor No, <ríe> no o sea, por el no, punto de es... eso del gurú Sí, no, no, yo diría que de los 80 por la por la imagen. La película La Bicicleta Emilia nos gustó a petición de ella, seleccionó también la música yo no conocía a los Arctic, Arctic Monkeys. Monkeys. Y me gustó mucho mucho y lo bueno que la, la versión que vimos traía también traducir las letras Entonces, para uno que el inglés yo lo leo, pero no lo escucho bien, era muy muy útil. Sí, bueno, y este caso además el es un EP de Alex Turner, que es el sí. líder de los Arctic Monkeys, que está hecho para la película, así no, que debería muy, muy, tener muy, alguna muy, relación muy. mucho más directa. Yo creo que es una película que, que tú dices que es para adolescentes, sí, sí, pero también te gusto para mayores, sobre todo los que nos gusta la, la mm. música. ¿Está basada en un libro igual? Sí, es una novela man. que ganó un premio. Sí. ¿Tú también la has visto? Tú sabes harto la película, cuenta. Sí. y un dato, Dad, ¿aparece Dad. Ben Stiller en la película? Sí. Y él uno de los que la produjo Él puso como las lucas del... ¿Sí? no, Ben Stiller tiene sus gracias Yo sí. he visto películas de él Y creo que hay una tremenda película Que es una comedia ¿Esa es lo que por Mary? No, no, no la, the esa the one, the, one, es de no, la hermana Farrelly No, confundió. esa tampoco Y está confundiendo con mi novia poli o Zulander, Zulander es muy buena bueno, sí. no, amigo, ¿otra Y, bien y bien Tropic Thunder Yo creo que es, lejos, la mejor película Que ha hecho, ¿Cuál? una de las mejores películas bélicas Que hay <risa> <risa> eh, ah, Una que... guerra de películas, se llama en castellano sí. Se llama Tropic Thunder en, en inglés sí. Y que el Ese que también trabaja con el, el, con el Robert De Niro en ¿Cuál con Robert De Niro? Trabaja en varias, ese cuando, cuando el es de la CIA ¿Qué? No, sí, no, la haz, la eh, los Fockers. Sí, sí. la familia de mi novia. La familia novia. ¿El es, ¿El no? actúa en Es bueno eso. La 1 sí. sí, es es es, como que, que, que son comedia divertidas Sabes que como que no. me angustia porque no. le pasa tanta tontera tanta y después cuando <ríe> la segunda parte actúa el, los papás de él claro. Nos no, alejamos de sus Marine, pero es como sí, nombraste a Ben Stiller, me acordé de Tropic Thunder que es como toma todos los tópicos del del cine bélico de Vietnam. Eh, y la hace pero calca con la, la, las canciones de Creedence Clearwater Revival antes <risa> medio con los helicópteros y es una sátira pero pero parece muy que el tipo es, es hábil e inteligente y, y ocupa su su otra cosa y para ver la película hacer lo que, lo que le gusta. yo me parece que es de culto en, en, en, en alguna generación eh, posterior a la nuestra, digamos de los años 90, eh, jóvenes los 90 igual oh, las jóvenes los 90 pero más jóvenes que nosotros. No tan joven como como digamos, nosotros. Digamos nosotros los 90 estábamos 30s. <risa> no, tú, yo todavía no tanto O oh, sí, el 95 ahí tenía 30 Pero Ay. digamos la generación esa que también Bueno, acá no se escucha la radio Rock and Pop, yo en ese tiempo vivía en Santiago Pero le da mucho como una película que se llamaba Real Divides ah, sí, pues con, la... Eh, con la Winona, Winona Ryder la vi, Y con el Ethan Hawke Sí, la generación X también. Eh, y él dirige esa película que no es comedia precisamente. ¿Le dirige ben, ben Stiller? No tenía idea. De hecho dirigió películas y, y, y no ha sido mal considerado por la crítica como director. Bueno, Submarine. Sí, <risa> Volvamos bueno, a Submarine. <risa> tiene harta gracia. Los personajes son muy simpáticos y bastante, bastante reales. Son eh, quinceañeros, patéticos los del bullying. Sí. Es a mí estas cosas no me gustan me... ¿No es una película que idealice la adolescencia no. Como otras películas adolescentes? No, para nada, es una adolescencia sufrida Sufrida, o sea, la adolescencia que uno sufre Es bastante real Y los complejos la, la Como se dice cuando uno ve algo como más grande la El agrandamiento de las emociones La exageración de las emociones, de las emociones. Claro. La montaña rusa la adolescencia Claro, las hormonas, las espinillas, todo Claro, además los personajes como son bien sufridos Los... La pareja si sí. no son como los niños populares y, del grupo y lo otro que viene bien impresionante también el matrimonio el, los padres del niño una, una pareja en crisis y, y tiene hartas hartas cosas que como para verla con, como cierto tú un con cabrio conversarla y la bueno en el caso nosotros lo que nos no ganó fue la música Ay, quedamos como con la música fue lo que es más me gustó. Es bien melancólica la película, es, es muy gris porque también ¿Sí? está en Gales. Claro, es y Gales. es como un invierno acá en concepto. Mm, sí. Mira, yo escuché la Mal, la eh, música. Escuché la banda sonora, es una banda sonora folky eh, lo que llaman ahora indie. Sí. <risa> <risa> eh, indie es una música muy sencilla, muy climática, atmosférica Genera total. atmósfera, sí, sí, sí. La, la escuchaba ayer. Eh, mientras preparaba la... Revisaba lo que íbamos a trabajar hoy día en el programa Y, y, y viendo también qué tema podía escoger eh, Y escogí un tema que se llama Hiding Tonight Escondiéndose esta noche Como mm. la canción de los Creedence O sea, Hate Tonight No, no, no Había ¿No? canción que, que en la letra decía Que esta noche quería esconderse que, eh, no Ah. Como no la como 40 años, no, me no, me gusta, no la poco. recuerdo, pero eh, <risa> esa es la canción que viene ahora, Hayden Tonight de Alex Turner de los Arctic Monkeys. Eh, y de la banda sonora entonces de Submarine. Película que tú recomiendas y Alex también recomienda sí, que se vea. Sí, para también para Adulto, gente mayor. Sí. sí, porque está la situación ¿No de la pareja, no, o sea, no. el dato, lo voy a dar en el ciclo. Ah, ese ciclo cómo se va a llamar, Alex? Es eh, son por por estilos de cine ya yeah. esa ficción romántico después terror. del tema que viene ahora que él nos cuente lo importante o sea, que de, nos cuente. de hecho el segmento que viene aquí para adelante vamos a comenzar con Alex de los ciclos de cine que está organizando particularmente el que está haciendo ahora que todavía quedan como cuatro películas quedan sí, cuatro sí entonces le damos al tema y ahí conversamos de sí, vamos entonces con Hayden Tonight Tomorrow I'll be quicker I'll stare into the strobe light flicker and a float stay But I'm quite all right hiding today. Tomorrow I'll go faster. I'll catch what I've been chasing after and have time to play But I'm quite all right in today and I will play the coconut shy and when a prize even if it's rigged I won't know when to stop and you can leave off my lid and I won't even lose my fear I'll be the poka dot time. I'll know the way back if you know the way But if you are I am quite all right Hi today. stronger running colorful no longer just in black and white I'm quite all right hiding tonight and I will have a game on the cop of shadowss When I prize, even if it's rigged I won't know when to stop when you can leave off my lid And I won't even lose my fears I'll be the polka dots type I'll probably swim through a few lagoons I'll have a spring in my step And I'll get there soon To sing you a happy tune tomorrow And you better bring a change of clothes So we can say out laughing pianos Along a beam of light But I'm quite all right I hide in tonight Y estamos de vuelta en Nota en 35 milímetros, en los controles César Baeza, y en los micrófonos Gisela, Marco, y hoy día el invitado Alex. Alex Leteriel, con quien vamos a conversar de su ciclo de cine OVNI. Cuéntanos a un poco... Alex, <risa> Alex <Turner>. <risa> <risa> Cuéntanos un poco de, de, cómo esta cosa del, de los ciclos. Este es ciclo cine OVNI y tiene una sí. temática... El, el, el nombre OVNI no no es que sean películas de OVNI, el año pasado me pasó mucho de que a ah, películas de extraterrestres, de monstruos, y es un nombre nomás. ¿Siempre se llama ciclo cine OVNI? Sí, siempre se llama OVNI. ¿Y por qué? Es, es que al principio dije ya voy a hacer el ciclo de cine, pero no quería ponerle ciclo de cine ni tarde de cine, entonces dije pongámosle un nombre más chistoso. Y dando unas vueltas por talcahuano porque yo soy de talcahuano hay un barco pesquero que se llama OVNI. Siempre lo veo y me gusta ah, Es como, como una historita la bicicleta. ¿Cuántos ciclos ha hecho ya Alex? Eh, el año pasado comencé El año pasado dimos 24 películas Mira. ¿Y cuál fue la temática? Ahí? Igual, eh, al, bueno al principio Comencé como al azar nomás. De Habían películas de terror, de ciencia ficción Drama Y después las fui ordenando y mes a mes Le puse un estilo cinematográfico Alex, ¿y por qué haces esto? Oh, ¿Por qué lo hago? Para, ser, para ser rico. <risa> soy soy el elegido. <risa> no sé. No, yo creo que es como un afán de, de difusión. Siempre soy como el, el que presta películas. ¿sí? O el que pasa cosas prestadas o las doy. Y, y en, el, en el cine me gusta porque me gusta que la gente vea buen cine. Más allá de lo que uno ve en la tele, que no digamos que es muy bueno. Pero de repente hay canales buenos como el ISAT o el Film and Arts que dan... Sí varias películas, bueno y el, el TCM creo que se llama el, este, de el, las clásico sí. claro es muy biclásico entonces la idea es como eh, difundir películas clásicas y unas medias extrañas que sí. cuesta verlas, casi o las sea, orientales por está ejemplo. contagiado <risa> claro. bueno esta, esta semana mientras se emite el programa se está dando una película que para nosotros fue de culto y clásica cuando se dio el año 85 que es Brasil Sí. Ay, ah, yo amo Brasil De Terry Gilliam, hablamos, de Terry Gilliam? De hablamos un poco el otro día de Brasil Se sí. adelantaron sí. No adelantamos Para es que ¿no? <risa> pa, pa, pa citar un poco el, el, el ciclo de cine que está haciendo Alex Ahora de claro. ciencia ficción ahora Yo no sé si Dante me, me hacía las preguntas Si películas como las que están dentro del ciclo eh, Son ciencia ficción Son, ciencia ficción, ¿son ciencia ficción, ¿no? anticipación Es como Bradbury eh, Como yeah. llamar a estas películas de anticipación En cierto modo uh -huh. Es como el, el la temática, pero en el fondo de ese no, no habla mucho de ciencia ficción, sino que está como en un es futuro. más claro. no, claro, Un tiempo indeterminado, pero eh, como cosas que a, para nosotros ahora... Eh, en, lo, en, en ese tiempo también hablábamos harto de 1984, que tiene mucha similitud también. O sea, bueno, ver Brasil en dictadura era con todas estas escenas que tiene Brasil... Eh, era, ben, era Era también muy real para... Para lo mm. que estaba ocurriendo alrededor. Y uno, claro. uno sabía que, que no era tan tan fantasía, que claro, eso se vivía. Pero llegar ¿cuántos años después? 20, 30 años después y ver que caro no es lo mismo. Pero también hay grandes hermanos y, y hay cierto control y manipulación por la, por la, por sí. la prensa, por todo. Momento eh, eh, la burocracia igual, la burocracia Obvio. que se ve ahí claro, en, sí. en el Estado. en el ciclo tuviste hace la semana pasada fue Gataca. Sí, que aquí Ay, se llama Gataca. experimento genético de Andrew Nicole. El... De Andrew Nicole. Andrew Nicole, que no recuerdo quién es el director, la vi sí. hace harto tiempo atrás. Esa es más genética, pues es un poco más Eso, de de cien, eso eso tiene ciencia al menos. Claro, claro. Y distible eh, Runner también en algún momento. El año pasado. Es que el año pasado terminamos con ciencia ficción. Ya. ¿Y cuál versión Buenas de película. Blade Runner debo preguntar cuál versión? Porque está eh, contagiado sí, o tenía Pero es una de las más largas. <risas> Ya de eh, no son, no son mucho más larga. Lo que pasa es que eh, eh, no más parece que todos los programas hablan lo mismo, pero en hace un par de semanas se se estrenó en en Europa. Es que Blade Runner pa siempre. <risa> sí, Blade es Runner <risa> en la película Pasión, no sé si a, para es tan importante Blade Runner. Como... Eh, sí. ver, video, no cuando yo era mejor. chico, era La guerra de las galaxias y ver después Blade Runner fue como o oh, claro, es que diferente. El, la ciencia ficción adulta, si es que ciencia o claro. eh, cine negro. Cine Negro, sí. más, más, más Cine, Cine Negro lo que dice esa ficción. Eh, lo recordaba porque eh, en, en, en tu ciclo de ahora está Gataca, está Brasil, y la próxima semana se da Hijos del Hombre. Sí, esa es no de, Alfonso de Alfonso Cuarón. Guarán. Es que es muy buena. Es una muy buena. tremenda película, yo la vi hace un rato atrás, eh, y, y la verdad es que no me acordaba. Y, y cuando me puse, dije, si se va a dar esta película hay que hablar de ella. Sí, y me puse a revisar la banda sonora para ver qué había y me encontré con algo que no recordaba que es un tema de King Crimson, ¿De King Crimson? puesto en una película de y la escena de esa de cine? King Crimson es muy buena En también. una escena en que la, la, la, la canción te incorporaba completamente a la, a la escena, digamos, no es, es el uso de las canciones como banda sonora. No eh, ambiente no, no es no es ambiente, no es una una cosa que va atrás, sino que es parte del viaje que tiene este personaje Esencial. Hablemos un poco de Hijos del Hombre, ya que va a ser la semana que viene. Eh, no, no alcanzamos en este programa a promocionar Brasil, pues ya se está dando. Igual la tienes que ver, si es que no la han visto. Tienen que <risas> ver. Esas películas son sí, las que hay que ver. Ver. Eh, Igual es programa antes se puede escuchar después. Es una de las películas que hay es que ver antes de morir, de todas maneras, Brasil. Sí. Eh, bueno, Brasil tiene en, en un papel muy pequeñito a Robert De Niro, que era como... No, no, es ¿Sí? más que un cameo. Eh, no, era no como parece poco. que pero para, aparecía en los créditos y se destacaba en en, lo, no porque en de los porque salía fichet. varias veces. Sino eh, también Bob, Hopkins, Bob Hoskins, Bob sí, sí. Murió hace poco. Murió, no sí, sí, Y Jonathan Price que ahora se incorpora a Juego de Tronos. No, ¿Ah, ¿sí? no, no. no lo sabía. Pacán. No a no. protagonista. No, no, no sabía los... que se metía a Juego de Tronos Sí, <ríe> eso no Ay, lo sabía Este domingo Este domingo este domingo Juego de Tronos Y el domingo pasado terminó The Walking Dead eh, De la serie vamos a otro Yo quiero hacer un, pro un programa especial de series Que, que hay una, una cosa in muy interesante bien Bueno, bien... hablemos de Hijos del Hombre Hijos del Hombre está basado en una novela sí. De P.D. James Ah, James es una novela y ella, es un... ella es Como escritora Es mujer es, es, es mujer ¿eh? Sí, ya tiene como 90 años. y Cuarón como director igual le da su toque ahí oscuro. Bastante oscuro, sí, como eh, un futuro funesto ya. Cuarón eh, leía una, un blog español de, de cine el otro día y decían que Cuarón era así como otro director que lo ponían en cualquier película y la hacía buena, que Pero es que es un buen director y es otro director, Julian el... Wyler. Y claro, y el sí, tipo el tipo no es mexicano, es, es internacional sí. Y ahí le da su guiño a Latinoamérica igual. ¿tú? O sea, de hecho, ahí es filmada en Buenos Aires. Sí. En... Bueno, de hecho, es, obviamente, de es, es un honor, es, digamos, ser mexicano, es, no, es, no es un, un descrédito, al contrario. Y la fotografía de, Eduard Lubezki, de Eduardo Lubezki, Eduardo Lubezki, ¿cómo se llama? El, el mismo que hizo Berman en fotografía mm. y que también hizo Gravedad, si no me equivoco, sí, Gravedad, sí. y que también es de sí, Cuarón. Sí. Y, y no sé si ¿Tiene... hizo también la de Harry Potter, pero... Tiene harto harto guiño quizá al presente esta película. O sea, fue fue filmada en 2006. O sea, fue estrenar en 2006. 2006 y está bien tanto en 2027. Pero igual tiene guiño a cosas que no habían pasado en el 2006, como el, la las olimpiadas, por ejemplo, de Londres. Y hace guiño a las olimpiadas de Londres dentro de la película con, con algunos objetos que tienen como la polera o y, cosas así. Ya hay también como en, homenajes al, a la cultura popular y al rock, o sea, mm. la, la escena del quienes vean la película van a reconocer elementos de Pink Floyd en la escena <risa> sí. con la música de King Crimson y si no conocen a King Crimson es una escena que oh. es bastante la, la música es muy dramática y deben conocer a King Crimson también así bueno, como tienen que ver Brasil tienen que escuchar, escuchar a King Crimson, a, King Crimson. Que escuchar a, King Crimson. ¿A, a cualquier King Crimson porque no, no, no, no, no. <risa> ya King... te va a poner como Coldplay Runner claro <risa> pero que Kim Crimson tiene tantas encarnaciones pero, pero la, encarnación, la... la encarnación no, el verdadero Kim Crimson de original. original ahora sí. tiene tres bateristas eh, hay que escuchar ese Kim Crimson de ahora pero eh, es una buena película que hay que ver, tiene harto oscuro, bien oscuro pero tampoco es tan futurista como uno a pesar de que está ambientado como es, que, que, años, una es que presenta historia. un futuro creíble es, una, es la gracia de una, de una buena historia que, no, no tenga, que sea temporal Estamos en, en el tiempo eh, Vamos a seguir hablando de, de la película, del ciclo de cine Y lo que tenemos para, para la semana en, en Cine a la Vuelta ¿Alcanzaremos? Eh, sí, alcanzamos yo creo, por lo menos va a ser algunas cosas eh, Vamos a dejarlos con la música de King Crimson pues, Con el tema, la corte del Del, del rey, rey carmesí, carmesí De Kurtos de Crimson King. King Que es del primer disco de King Crimson Del año 69, si no me Dios equivoco mío, Y piel. con una carátula y una carátula, Guapa impresionante, sí. eh, y la música es impresionante eh, así que esta eh, está en una escena no sé si es esencial en la película la porque toda la película es como esencial en, en, en algunos aspectos como un paseo por el Londres de ese año sí, es eh, eh, un paseo por el Londres y donde uno reconoce cosas actuales también, pero además tiene cosas bien delirantes en la escena mm. como, eh, Brasil. como Brasil sí sí y eso que no es muy director así que aquí lo dejamos con la corte del rey carmesí The King Crimson. vuelta de este viaje con Kim Crimson que va a seguir de fondo eh, bueno eh, no recuerdo si contamos que durante esta semana murió uno de los últimos maestros del cine que, sí que es cosa. Manuel de Oliveira que murió de 106 años y todavía activo el más lo más que Rick Romer, más que todos los otros más que cualquiera eh, y, y estamos hablando con, con Alex del de ciclo de cine OVNI Cuéntanos Alex o esas películas que vienen ahora después de el, el Los Hijos del Hombre Después de Los Hijos del Hombre viene la misión 28 y 29 La 28 va a ser Contacto de Robert Zemeckis sí. y la 29 va a ser Ghost in the Shell de Mamoru watch es un anime es también, o sea inspirado o basado en un manga japonés Sí, y, y, y leía por ahí que tiene algunas conexiones Con Blade Runner en algunos aspectos no, no, sí. lo sé, no lo ha visto tiene, algunos, bueno, tiene guiño a hartas cosas Pero Blade Runner es como A la ciudad en sí Y de contacto se dice También que tiene alguna relación con Interestelar De alguna manera Interestelar la película de... Es una película bien apegada Como a, a lo Tangible, real de la ciencia Como que no Bueno, aparte de que tienen un contacto y un viaje espacial, es bien pegado, ¿no? Ay, lo... cosa con el VHS, qué he chola ahí. Que no no voy a contar, Y actúa Mati Maccon aquí, antes de cuando era antes en <risas> este estado de gracia en que está ahora. ¿ver? Pero siempre fue un actor además que era el lindo, cuando no, no era tan buen actor, pero era lindo. Igual, no, no, es sí, sí, sí, muy buen actor lo el, que Pero yo es que DiFoster ¿Actorazo en sí. bueno, esa película? Sí. Bueno, esa está basada en una novela de Carl Sagan, además. Sí, por, en, sí. por eso uh -huh. el, el, de él. Sí. El, el, el contexto científico ahí realmente es ciencia lo, ficción. Lo lindo es que claro. el, el... ¿Cómo se llama? El personaje, el varón, digamos, el hombre protagonista, eh, es un personaje espiritual. Y la científica ahí la mujer. Y ella el, es la racional. Ella mm. es racional, Mientras sí. el hombre sí. emocional. O sea, sí. ella es la de Marte y él es de Venus. Eh, sí. <ríe> claro. <ríe> claro. Esa película, lo, lo bueno que tiene es como un la utilización del, del Bill Clinton en ese tiempo, lo usan lo muestran sí. y muestran escenas en que él habla sobre extraterrestres que no son inventadas, son cosas que él habló en algún momento es que Bill no, está, también está el proyecto sí. de la de la NASA de, de emitir señales de, del de radio sí. del CETI bueno digamos, y de hecho es, el, ese, es salieron algunos algunos algunas naves al espacio exterior que llevaban mensajes han, habían inventado el lenguaje y cosas para que si alguien lo encontrara y sí, bueno está la nave de Bojay que era ¿es la Ese, primera si sí, la... sí, sí. sí, esa es la que lleva el, el disco el, el, sí. el LP de oro sí. <risa> claro que realmente es de el oro como oro. se llama Chuck Berry, los Beatles y van dibujos de Da Vinci y no, va un yo. compilado de la tierra <risa> claro un bueno tenemos tenemos esas películas eh, a mí me interesaba cuando tú me contabas eh, cuando conversamos antes el por qué se llama misión esta cosa Ah, claro, es como el juego de esta nave OVNI que viaja por diferentes estilos cinematográficos y por eso el nombre de misiones. Cada película es una misión y ya vamos en la 27 con Brasil. ¿Misión de este año 27 o en total? Con no, de... es que al final con las 26 24 que vi el año pasado dije voy a seguir hasta que no, haya está bien, está misión bien. 100 en vez de empezar de nuevo, digo yo. No, no, misión 1, sí, misión 2. Después de este ciclo de ciencia ficción, ya ya está más o menos listo el ciclo que viene. Sí, va a seguir voy a seguir con el ciclo de cine, de cine B. Sí, eh. cine B, serie B. B. De, de sí. más ¿inglesa? o menos de qué época? 80, 90 clásicos del cine B, que no digamos que son unas películasas. Pero hay unos pero... del hay unos y de los 50 también. Hay una, creo que es del 50. Inglesa muy buena. Que es la, como la titulada, la peor película del mundo. El, el, plan 9 ah, no del el, viaje exterior. Del espacio sideral. Bueno, están de, del, del cine serie B, están las de Roger Corman. Sí, pues. Está la Casa Hammer con película de terror también. La en, Casa en Hammer, Inglaterra. que son inglesas, es la que más, lo más conocidos. Eh, en los 80 y una de cine de terror serie el, B vaya, el vengador huele. tóxico de, también de la este, productora Troma ¿cómo se llama que dirigió en Niebla? la Niebla John Carpenter sí, también John Carpenter hacía serie B o no sí, John Carpenter hizo eh, sí, igual tiene una tiene, ¿tiene papi, ¿cómo papi? se llama? La, el asesino este eh, Halloween es de John ah, Carpenter claro. ¿no? con la Jamie Lee Curtis yo vi varias que todas me dan miedo, me dan miedo la serie pesadilla el, la, la, ¿la Bigelow fue la que hizo esa del pe, cementerio animal? No, no, esa es Mary Lambert, Mary Lambert. Mary Lambert. Catherine Bigelow eh, hizo esta película que no es serie B que es con superestrellas de la época Hussain, a y punto, de Riggs, el... punto de quiebre punto de quiebre es muy buena sí, point break sí, porque aquí le pusieron punto de quiebra punto pero, de quiebre. Que pero el punto de quiebre. La es quiebre. la quiebra al punto. Claro, es, mm. es, es, es de, de unos surfistas. Sí. Es bonita esa película. viste esa película, Alex? Sí, creo que esa es la, una muy buena no película. Sé. Bueno, la, la Catherine Bigelow ha hecho después... ¿Tú también de vampiro hizo ella una? No, estáis confundiendo. No, si hay una de vampiros, no, sí. Ah, claro, sí, yo confundo. que se llama que nunca pude ver, que se llamaba Cuando cae la oscuridad. Sí, no me acuerdo. Bueno, ahí para hacer ciclos de cine eh, por montones por montones, de hecho me, me acaba de llegarme aquí la una un, un, información de dos ciclos de cine durante el no, un ciclo sin el mes de abril, que es un ciclo de cine chileno eh, que es de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, ¿En la Magna eh, en el sala de teatro del centro de extensión, no, esto es en el, en el campus San Andrés con cancha liberada Eh, y alcanzamos a anunciar lo que viene para el último día que es el viernes, porque eran Chacé y el 10 de abril y son dos películas Encontrará el mundo del azar, Desvernando la Salvia y Miguel San Miguel de Matías Cruz ¿Son, ¿son chilenas? Son chilenas, sí El, el cine chileno, eh, la otra vez conversamos eso eh, lo vemos poco porque también hay hay, hay un cine chileno que está en, la, en las salas que tiene mucho más promoción pero hay una serie de, de películas producidas ya sea por Eh, estudiantes que terminan sus carreras eh, Fernando La Salvia eh, el del de periodista es periodista y, y, ¿Y, y ahora está haciendo cine también eh, Miguel San Miguel no recuerdo bien si es la historia del Miguel Tapia de los prisioneros sí, sí, mm. sí eso es. eh, vería y, yo y bueno, lo, lo cierto es que aquí en Concepción durante esta semana hay harto cine siempre hay harto cine yo me un tiempo atrás estuvimos medio despegado lo que estaba ocurriendo acá. Porque yo de repente me topé con que lo que decíamos el otro día. Tenemos actividades de cine lunes, martes, jueves, viernes. El miércoles, que yo sepa... Ah, yo ahora sí me enteré uno. Así que vamos a pasar el anuncio. Pero no sé si... Porque recién partía ayer. Ah, mira. Porque tenemos tenemos el... Bueno, o sea, de hecho, igual hubo películas el miércoles. Lo que pasa es que ya... Pero interesante, porque toda la vida, todos los... Digamos... Todo el siglo 20 XX y ya el 21 ha habido un movimiento cinéfilo en Concepción. Es una cosa que no se puede negar. Y, y sí, lo interesante es que se está haciendo también estos ciclos que son pequeños y la gente puede ir y conversar de las películas. El caso de, del ciclo CineOmnia hay conversación después de la película con la gente que se interesa, sí. ¿no? Es la tónica, la idea. A veces andan medios callados sí, pero ¿Pero van siempre lo mismos o además lo mismo se agrega otra gente? No, siempre van variando, es como ¿Sí? por fecha. Los, los días que llueve van un tipo, los días que hay sol van otro tipo, y así. serio no están los, los, los, como los constantes? No, sí, sí, igual hay ah, unos bueno. que van siempre, hay unos que no siempre pierden. preguntan cosas. Pero lo, sí, lo del ciclo ovni, que lo feriados igual lo hago, cuando llueve igual se hace. Es como una idea que tengo yo de sacar la flojera acá, un poco de que no se hace uh. nada los días feriados o los días que llueve o que está cerrado ¿Y, y tú lo, esto se hace en una galería de arte, que es la casa 916. La casa 916 de unos amigos, que es como un centro cultural autogestionado, porque ellos ahí tienen talleres, ellos viven ahí igual. Y lo hago como en su living. Ya, y y esto es, es que en Castellón 916, en 916. Eh, antes Estás que se me olvide Alex, oh. entra liberada, tiene un costo, no, de 500 pesos, 500 pesos. Está bien porque hay hartos gastos casa, pues. Sí, que básicamente es para mantener la nave. Sí. Claro. Eh, que al final todo uh -huh. lo todo es autogestionado, todo es prestado de los amigos, Además que la gente es un aporte más que no. sea, uno está recibiendo mucho más de lo bueno, que el año este, pasado pues, fue gratuito. Que tampoco mi idea es como cobrar no, más pues que eso, es como... el transporte más que nada y el carrete de cosas. Hm. Mm. Eso, básicamente. Bien, eh, de los ciclos de cine, tenemos te ciclos de cine chileno. Que queda eh, una película, esto es a las 10 y media y a las 12 45. ¿En Eso es el horario de las películas del viernes. ¿En la mañana? En la mañana. ¿Y va a ir? Medio día. día. Eh, seguramente. Quizá va centrado a los alumnos de la U. Hay dentro de las universidades también, en la Santa María, durante toda esta semana se ha desarrollado un ciclo de cine arte ruso. Ah, sí me contaste. Eh, y el mañana viernes... <risa> <risa> se presenta la película Estrella, de Nicolai Lebedev. Es una sí. película bélica que sacó algunos premios. Es la historia de un grupo de jóvenes del de Ejército Rojo que tienen que infiltrarse, echar las líneas nazis. Mm. Eh, y ganó algunos festivales. Sí, a mí me gustó eso. ¿Tú la viste? Sí. Eh, también, como siempre, está los lunes cinematográficos. con esta Este lunes se da una película mexicana que se llama Eli. ¿Y sobre...? y eh, es de unos jóvenes que vienen en un pueblo o sea donde hay una fábrica de automóviles si no me equivoco la dirige a mate escalante eh, pa, es, es bueno todo que es, estamos viendo que hay cine de distintas latitudes y no tradicionalmente sí. visto en la sala grande mm. o sea, por un lado alex está recuperando algunas películas que muchos Eh, jóvenes que no, no han visto, conocen. que no conocen y que sirven para introducirse en tipos de cine bueno, está esta película mexicana el martes eh, siguen los ciclos de pensar, sentir, mostrar el cine en la alianza francesa eh, ya sabemos que el jueves eh, hay que partirse en dos porque está Los Hijos del Hombre en el ciclo Cineovni a las 7 de la tarde Todos los juegos todos los jueves y a la misma hora eh, en el ciclo de cine ser joven y vivir en alemania en la facultad de humanidades de la universidad de concepción se da la película nada mejor que nada en absoluto eh, y libera ya dijimos el viernes del cine ruso así es que eh, no hay donde perder falta el cine clásico que esta semana eh, parece que está acorde con nuestra realidad política es se <risa> sea el padrino 2 que es una ah, película claro. que hay que ver sí o sí. Pero tiene cierta distinción el padrino 2. En cambio, los más feos son nuestros. Flight, flight, flight. Y esta se va a dar... Bueno, hoy tenemos para el día miércoles. Porque se da eh, el sábado 11, domingo 12 y miércoles 15 de abril. En, en multisalas. Así que y se da en una multisala aquí que está a la orilla del río, si no me equivoco. Sí, sí, y es una son. película que hay que ver sí o sí. Eh, y que ojalá verla en cine, aunque estas son versiones digitales. No, no es como la vimos nosotros en celuloide eh, pero una película que siempre vale la pena ver eh, y en los estrenos comerciales cine adolescente español de Carlos Cedes el club de los incomprendidos novela romántica adolescente eh, novela romántica para quienes le gusta llorar en el cine está el viaje más largo basado en una novela el mismo autor que hizo esta de diario de una pasión yo lloré con el libro Eh, yo con se se llama en inglés el diario no el cuaderno de sí. notebook eh, y cine serie b de terror el llanto del diablo eh, el terror es algo que siempre eh, siempre vende a los cinéfilos igual les gusta el terror yo, yo creo que uno disfruta con películas es que se de terror, puede jugar mucho con, aunque el, el cine con no el miedo. sean películas de aunque no den miedo que no den miedo tú hablabas recién del plan 9 claro qué más va a dar de él Eh, el monstruo de la laguna negra oh. Uy, esa es... ¿Pero esa no es Deathwood? No, esa no es Deathwood Y... Hazón y los árboles Ah, eso es la misma oh, me, me daba terror cuando oh, tiraba pero Hay muy hermoso documental acerca de Ray Harryhausen que está por ahí en la red Se puede <ríe> pillar eh, Hazón para nosotros una película que yo creo que nos marcó cuando chicos chico veíamos pero yo me aterrizaba Yo ¿no? le vi cuando chico la en el, Pero en, ¿En rey, no no, la cine también yo la vi en blanco y negro la escena de los esqueletos te daba miedo Ay, y... me da miedo cuando tiraban los dientes ¿En, del... en, en qué película más reciente es que hay una pelea con esqueletos en también, Anillo, Juego mm. El Juego de Tronos También En Juego de Tronos en el último capítulo hay un homenaje sí. diríamos a a Hacen lo Lughanauta Eh Richard House es de Anillo, Hacen, una de esas personas que amaba el cine Él sí. hacía unas cosito así para, para sus juguetes como se llama esa la, la, la la de la Godzilla, el, No, no esa no es Reigerhausen. No, pero no, no, yo toqué su monstruo. El, el género este el Kaiju o Kaiyu, no recuerdo cómo no, se no, llamaba que, pues. que era chiquitito la realidad. ¿Qué él hizo? No te podría decir cuál porque ah, la la la maqueta son como de 20 centímetros sí, de chica. alto, 10. Yo una <coughs> vez hice con unos chicos en Santiago una, un corto los lo dos cortos en plasticina y como teníamos que poner focos para poder hacerlo, se nos se iban derritiendo, derritiendo. <risas> y había que irlos retocando y, y lo vimos cuando la, sí. la Manda, cuando era niña, sí. tu hija se, se asustaba con el chupacabra <risas> eso y, lo hicimos en VHS ¿Y el otro que dices dice, dice, tú, el género ese de Gai, Gaiju? ¿Esta fue una vez Monstra? ¿Mostra? Mostra. Mostra el, sí, Monstra Sí, pero no pelea con... Godzilla? Es que Godzilla peleaba con... Que nosotros vimos una sola. <risa> una que era pero muy muy linda. Se, te, hay que pensar que bueno, el, a lo mejor no, las la películas, películas no, japonesas sí. tenían eran eran varias, eran como series de repente. Sí, por ejemplo, es... yo vi una maravilla que se llamaba King Kong contra Godzilla. No sé si Alex la vio. Sí, sí. Y ahí salían unos japoneses disfrazados de africanos. <risa> pero tan era... ridículos. Esos tesis eran como tan ridículos. Y, y por supuesto, <risa> los personajes eran eh, actores con... Con traje. con traje. O sea, no, no era... No el Godzilla que Concierre, uno de ahora. Yo vi el Godzilla de ahora, la última la versión, última. que no es, no es mala. Eh, más antigua, es más apegada a las antiguas. Es más apegada las antiguas, pero con más recursos. Mm. Eh, y la dirige un director bastante joven, que no recuerdo su nombre, que hizo una película que se llama Monstruos. Y esa película vale la pena ver. ¿Monstruos? Monstruos. Es una bueno, película que caería dentro de la ciencia ficción, quizá, Eh, en donde eh, hay una invasión extraterrestre, pero Estados Unidos está como libre de ella, separado por un muro de México. Los monstruos están <ríe> extraterrestres están, eh, en la de, eh, al sur del río Grande. Oye, ¿y tiene mostra tiene para darla? Eh, no. <risa> pero ese es películas, son películas que se encuentran. Bueno, eh, entonces invitamos a todos estos todo esto ciclos de cine. Sí. que la gente vaya a ver películas no siempre en cine. Los cines no están echando lo que uno quiere. Siempre lo que uno quiere, la cartelera siempre mm. las películas buenas duran las películas más buenas parece que duran no menos. Poco, o, más, traen, menos tiempo, o no las traen o no las traen. o no las no llegan a constar. Claro. Sí, hay muchas que están en Santiago, o sea, que no las traen. De Santiago, hecho yo pensaba que buena. había películas que ya se habían estrenado en los cines. Se dieron no Eh, pero se dieron en Santiago en el verano en estos ciclos de cine sí. Mercurio pero ya, se dieron es... como comercialmente no, pero está anunciada ya para pronto por ejemplo, Mapa a las Estrellas Map to the Stars de David Kronenberg, sí y es una película que yo creo que vale la pena ver Cronenberg siempre vale la pena verlo ¿qué ha dado de Cronenberg en, en tu ciclo? Knuckle Lunch Knuckle Lunch Esa es sí, sí, pero eso no la única podríamos hacer un ciclo de cine beat porque hay <ríe> hay, hay, hay varias películas que toman la, a, a, a los Ya sea el personaje y la poesía de Beat está de el aullido. ¿Está la biografía con el James uh -huh. Franco como Allen Ginsberg? Sí. Está on the road tan bonito. ¿Está Big Sur también basado en quiero como on the road? Está el amor desnudo y hay como cuatro o cinco hay, películas en bien un, se pueden de algún... Michael Rock. Con Mickey Rock está Barfly. Sí. De que es la como media biográfica con Eh, es el Henry Jenaski de, de Bukowski sí. en realidad claro. eh, no sé si es beat o post que es como post beat eso post beat pero esta relación no, no sé, yo vi ese no me gustó mucho no bueno llegamos al final de, de nuestro programa no, vamos a tener que empezar a despedirnos ya se nos Porque pasa el tiempo pasó. volando mm. y vamos a cerrar con el con la canción de cierre de una película de Wes Anderson como hoy día hablamos de él eh, y, y es el, el tema Uh La La de Ay. Faces ¿ya? y que es de la película Rushmore eh los Faces son una banda que Como que no sonó mucho acá en, en Chile Una banda de los 70 Y es Muy como buena. bien fundamental Porque ahí estaban eh, Eran los antiguos Small Faces Robert Stuart ¿no era el vocalista los Faces Y Ron Wood era el guitarrista los Faces ¿Ronwood? Ron Wood mi memoria? Y ahí uno se puede explicar <risas> los cortes de pelo que tienen Porque sí, parecido <risas> De los años 70 Son de lo que se conoce Como la música Como mod Eh, sí, son mods, son, en cierto modo Pero, pero ya son, no, son más que mods Son como los de UFO Es que ya no son tan elegantes como los mods no, de los 60 No, po, ya son eh, como sino que Son como más de boliche Casi eh, de cantina. Son, de, claro, son Algunos dicen que hay una música de pub Bueno, The Faces andaba por ahí Así que muy bonita, lo dejamos entonces muy Con uh -la, la de Faces Y hasta el próximo jueves Será. The trap you and the use you before you even know for love is blind and you're for